¡Hola! Bienvenido finalmente al Blueprint de la Venta Perfecta Fase 2 que es la fase donde vamos a hablar de ventas, de la negociación cara a cara y ahora te voy a dar esta metodología que hemos creado que literal es palabra a palabra lo que tienes que decir le hemos quitado toda la complicación nada más tienes que saber implementarla y tomar acción y personalizarla a tu industria que es muy muy sencillo entonces quiero contarte lo que vas a vivir en los siguientes videos en las siguientes lecciones Y es que agarramos el blueprint de la venta perfecta. Si no lo has visto, vas a poder ver el PDF aquí abajo y descargarlo. Y es importante que lo hagas y hasta que lo imprimas para que lo tengas muy a la mano. Y lo agarramos y lo desglosamos por cada una de las fases que ves ahí. Perdón, de los elementos que ves dentro de la fase 2. Entonces, a continuación vas a ver muchos videos cortos donde te explico qué exactamente es cada fase. Y al final vas a poder encontrar una hoja guía donde vas a tener las palabras que decir exactamente la vas a tener que imprimir y editar para que sea exactamente personalizada a tu negocio, a tu perfil y a tu producto créeme que si lo haces le estás quitando el estrés a vender estás empezando a hacer vender nada más que tener esta actitud de dar de agregar valor, de ayudar a los demás combinado con una serie de pasos que vas a seguir y que vas a poder ir improvisando porque ya tienes herramientas para vender. Entonces, haz este ejercicio. Uno de los problemas más grandes que la gente encuentra cuando pasa este módulo es que no han quitado el mindset y la creencia limitante de que vender es salir a improvisar. De, ay, vender tiene que ser nada más salir, no necesita preparación, ¿ok? Yo cuando entré a vender el tiempo compartido en mis primeros seis meses... Todos los días señores por seis meses escribía mi guión de ventas escribía las palabras que yo iba a decir las preguntas que tenía que hacer desde que me presentaban a la pareja hasta que se las pasaba al cerrador que iba a cerrar el trato ok y cuando empecé a cerrar incluía todo y qué pasó que sí lo ves y es algo que te intimida, porque nunca lo has hecho antes y es probablemente lo que estés pensando. Pero si no haces este ejercicio, vas a pasar tu vida de vendedor improvisando y viendo si te va bien y de repente te va mal y nunca vas a saber por qué. En cambio, cuando sigues una fórmula que ya sabes que funciona, porque créanme que esto, el blueprint de la venta perfecta, no es algo que inventamos un día... Es algo que vimos con más de 102 entrevistas, es algo que vimos que funciona con la metodología en el coaching privado, que ha funcionado con estudiantes de Selling for Service ya. Entonces síguelo, haz esto que vas a tener que ver a continuación, toma acción y no te pierdas de los beneficios de empezar a vender más. Al final del día, la educación no es poder, como dicen. La educación más acción es lo que te va a traer resultados y es lo que tienes que empezar a hacer ahora. Entonces, da clic abajo, imprime el PDF del Blueprint de la Venta Perfecta y empieza a ver cada uno de los videos. Al final de este módulo vas a poder tener un pitch que va a ser irresistible, que va a ser ad hoc a tu personalidad y que vas a tener que trabajar continuamente para que sea natural, para que vender sea tan fácil como respirar. Con eso dicho, estoy súper emocionado de que estés aquí. Vamos a la siguiente lección. Girl, just waking up in the morning and to be well quite honest with you i ain't really sleep well yeah.